Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes, una vez más, bienvenidos a todos a Don de Lenguas. Este programa lo vamos a grabar aprovechando el marco del quinto seminario de traducción jurídica que está teniendo lugar esta semana del 20 al 24 de febrero en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Y hoy volvemos a aprovechar la presencia de traductores de, las, de organizaciones internacionales y tenemos con nosotros a Egel Staskuniene que trabaja como traductora para el Parlamento Europeo en Luxemburgo, a Stefan machone que trabaja para la Comisión Europea y a Susana Ursiniova, que también trabaja para la Comisión Europea. Está también con nosotros María Olivera y yo, Mariana La Greca. Vamos a aprovechar esta oportunidad para que nos cuenten un poco cómo es su vida trabajando para, como traductores para organizaciones internacionales, para la Unión Europea, en este caso coinciden los tres, Y quizás antes nos quieran comentar un poco cómo fue su formación, cómo accedieron a este puesto y quizás algunos consejos al final que, que quieran darnos. Te paso la palabra. Egel. Thank you. I would say that working in a parliament is really a challenge, but it's a rewarding challenge. You meet a lot of people, you are in a multicultural environment and you are dealing with texts that are really actual, that are hot, on hot issues. Because the parliament is mostly discussing everyday, everyday life issues that concern every everybody. And to work as a translator in the parliament means that you have to be very dynamic. It's not only about translation, you have also other activities, like terminology work, coordinating, uh, communicating to loyal linguists if you deal with legal texts, because it's crucial, crucial to have this cooperation, which delivers the best results, the best version of the text that will have to be transposed into the national law. How to become a translator in the parliament? You have to pass the Epsilon competition. It's a tough competition, and a lot of people take part in it. But if you have a perfect knowledge of your native language, you will do it. Very, It's very important also to know what you want and be prepared. yes yesterday we were talking about multilingualism and how important it is and how tough it could be at a certain moment to deal with people with other cultures and and that kind of stuff so maybe we can, we could talk a little more about this topic but let's give the floor to Stefan for example. Mm -hmm. Eh, bien, pues el trabajo de traductor en la Comisión Europea también es un desafío cotidiano, como lo decía Egle, pero lo, el tipo de los textos es diferente, o sea que tenemos textos más largos, con plazos más eh, lejanos también, pero eh, la carga de trabajo se hace siempre más, pesante, más pesada, o sea que aunque tengamos plazos más largos, el calendario va rellenándose siempre, siempre, y las jornadas son muy consistentes. Okay. Um, pues también es un entorno de trabajo muy uh, multicultural y multilingüe, pero paradójicamente uh, yo no lo, no lo siento como tal en mi trabajo de cada día. O sea que en la fachada sí que hay todas las banderas de mm -hmm. todos los países, yeah hay todas las unidades de todos los idiomas representados en el edificio donde Susana y yo trabajamos, pero cada uno de nosotros se encuentra, bueno, en su oficio, un poco como se decía en el inicio del seminario, monjes, monjes en sus celdas, o sea que eh, en lo que pues en cuanto a mí es casi la primera vez en cuatro años que me dejan salir de mi celda para <risa> hablar un poco de lo que de mi de mi oficio y de lo que hago uh, de manera cotidiana eh, eso lo he hecho de menos lo he hecho de menos el multi multilingüismo eso sí que recibo textos cada día escritos en varios idiomas traduzco varios idiomas pero el contacto es lo eso un traductor tiene que saberlo que el contacto cotidiano um, Con los demás traductores sí que existe, porque se trabaja en equipo. Muchas veces los textos, como he dicho, son largos y hay que dividirlos uh, para respetar el plazo. Pero uh, el multilingüismo no es tan presente al nivel uh, cotidiano del traductor. Y bueno, para uno como, como yo, que, que, que adora los idiomas, hablarlos y escribirlos y leerlos, es algo que, que falta. Entonces, sí. bueno. Hay que saberlo si uno quiere uh, hacerse traductor en una institución internacional como la Comisión Europea, por ejemplo. Pero al revés, las instituciones nos dan la posibilidad, si a uno le gustan los idiomas, como a mí, por ejemplo, y como a todos los lingüistas, supongo, de aprender otros idiomas y de uh, extender el abanico lingüístico que uno tiene. O sea que uno puede entrar con dos idiomas mínimo, porque es la, los requisitos de, de, la, de la EPSO, tener pues, un idioma principal, por supuesto, y dos idiomas entre los cuales uno tiene que ser una, un idioma procedural, pero uno puede pedir a su jefe que quiere, si, si quiere, aprender otros idiomas que tiene que encuadrar en, también con las necesidades del servicio, pero de manera general uh, se puede. Uno, si uno quiere, puede aprender otros idiomas, Tenemos esa, estas posibilidades clases semanales, clases intensivas. También dos veces podemos, durante el ciclo de aprendizaje, ir a, directamente en el país a aprender el idioma durante dos, tres, cuatro semanas. Entonces, bueno, son intercambios interesantes entre los, las necesidades de las instituciones y las aspiraciones de formación y de educación de, de los traductores bueno muy interesante Susana algún comentario bueno la verdad es que mis compañeros ya lo han dicho ya lo han dicho casi todo uh, yo también resaltaría esa, esa posibilidad de, de formarte como un aspecto muy muy interesante del trabajo porque es verdad que cuando uno se dedica a, a estudiar idiomas toda toda tu vida ¿no? y, y al final acaba en la comisión donde realmente se necesita el uh, manejo pasivo de, de ese idioma, es una traducción, con lo cual nosotros leemos inglés y, y traducimos a nuestro idioma. Uh, el idioma se, se puede ir perdiendo, ¿no? okay. uh, con lo cual es muy importante esa posibilidad de, de formarte en, en o, o otros idiomas que luego, bueno, en tu tiempo libre sí puedes practicar con, uh, con la gente que, que no sale tu, de tu departamento. Uh, también hay uh, otras cosas uh, atractivas, uh, por ejemplo, la posibilidad de trabajar desde casa. Uh, yo, por ejemplo, trabajo um, 50% desde casa, tengo dos niños pequeños y esto, esto es muy importante, tener esa flexibilidad. Incluso uh, los que no tienen teleworking, pueden, uh, tenemos, um, por ejemplo, el horario de la mañana. Um, flexible en el sentido de, de que podemos llegar al trabajo pues antes de las nueve y media eso es importantísimo ¿no? y, y luego luego se alarga la jornada por supuesto pero uh, es algo que te facilita uh, la vida privada luego también um, qué más uh, yo en, en este congreso este congreso ha sido una gran oportunidad y lamento que que, que hemos dado un poquito la imagen de un, de un futuro negro Pero yo creo que, yo creo que la, el color del futuro lo, lo definís vosotros, los jóvenes, así que... Con las ganas. Con las ganas, sí. Sí, este respecto, bueno... Eh, no, sí, hemos terminado el, el seminario y estamos todos de acuerdo en que ha sido una experiencia muy positiva. Y aunque digamos que el futuro es negro, es lo que hablábamos. Mmm, Parece que el entorno es muy negativo, entonces tendemos a seguir pensando en esa línea. Pero yo creo que sí que al tenerlos a vosotros aquí y al resto de, de ponentes de organizaciones internacionales sí que habéis sabido transmitir ese ánimo y esas ganas para seguir formándonos, para hacer los exámenes, para intentar acceder a las organizaciones. O sea, que aunque esté negra el panorama, aún así yo creo que sí que nos habéis animado mucho. y Sí, desde, desde luego, por lo que a nosotros respecta, estamos comentándolo antes, uh -huh. el, el no ya lo tenemos. Ahora yo creo que la conclusión que hemos sacado de este seminario es que que vamos a presentarnos a, to a todo lo que sea posible. <risa> Las prácticas en la Comisión, en el Parlamento Europeo, eso está ahí, es una posibilidad uh -huh. y, y nadie nos la quita. Lo echaremos en cuanto tengamos el título, que eso es el requisito <risa> por lo que he estado mirando. En cuanto tengamos el título, yo por lo menos no voy a dejar de solicitar ese tipo de prácticas, porque me parece parecen una, vamos, experiencias únicas y, y bueno, también nos sirven para conocer y, y ayudarnos a definir eso que, que que queremos. Igual hacemos la práctica y vemos que, como te pasó a ti, que en la comisión, Egel, que igual la, ves que la comisión no es lo tuyo, pero después, al tratarse de textos diferentes y en cada institución, ves que en la otra sí que sí que se adapta más a, a lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, yo por lo menos no, no estoy muy pesimista, más bien optimista. Al respecto Sí, sí, yo creo que esa es la conclusión que sacamos de toda esta semana. Eh, tal vez podríamos preguntaros, mmm, cuando hablabais de aprender otros idiomas, tal vez sabríais indicar un poco cuáles son los idiomas que más recomiendan, si es que hay alguna mm. preferencia Bueno, ¿cuáles son vuestras lenguas de trabajo también? Porque eso no... Bueno, sí. yo por lo menos no las conozco. ¿Sí, os parece? Mm -hmm. ¿Egel? Mm -hmm. My competition languages are French and English, but in the Parliament I also learned some Spanish and I, I'm able to translate from Spanish now. However, at the university I studied many other languages as well, like old Greek and Latin, and even if it seems that it might be n no use of them later, mm -hmm. but you get some kind of Insight into the language system, into the philosophy of language, and it really is useful afterwards, even if it's not so practical at the moment when you are studying it. Bueno, me a la oposición con francés, que es mi idioma principal, inglés y que en, no en el último, pero sino en el penúltimo concurso, habían limitado los idiomas para la sección francesa, por lo menos, a los idiomas de los países del este. Uh -huh. O sea que el rum rumano me permitió presentarme uh -huh. a la oposición y son eran mis dos idiomas principales, digamos. Y había entonces la posibilidad también, si... Uh, uno superaba la, las, las pruebas, las primeras pruebas de traducción, eh, presentar otras pruebas en otras en otros idiomas, eh, idiomas adicionales. Yo hice español e italiano, y, y bueno, solo para dar una idea al, al jefe que, que te contrata en qué idiomas más, eh, a partir de qué idiomas más eh, puedes traducir. Eh, también soy licenciado en portugués, entonces, he añadido el portugués en mis idiomas de trabajo que somos pocos, la verdad, hacer uh, portugués, uh, en español hay muchos porque son muchos los estudiantes que, que estudian español en Francia y portugués mucho menos. Uh -huh. Y um, por uh, bueno, un recorrido personal y profesional antes uh, anterior a mi experiencia en la comisión había podido aprender algo de árabe y entonces ahora no traduzco árabe pero me voy uh, formando en árabe de nuevo que el, el árabe por supuesto no es un idioma de los estado, de ningún estado miembro de la unión pero la se creó el año pasado el servicio externo el servicio de acción externa de la unión europea y uh, por eso nos han pedido a los que saben ya un poco de árabe de ruso y chino que nos uh, formemos en estos idiomas por eso uh, Tomo clases de árabe y también otro idioma que había empezado antes uh, de reanudar con el árabe era el turco. Y uh -huh. sigo aprendiendo turco, pero todavía no traduzco. Pero bueno, uh, turco que tampoco es un uh -huh. idioma de las, de las instituciones europeas, pero lo podría hacer uh -huh. en el futuro, sí. porque las negociaciones van continuando con, sí. con Turquía. Y bueno, ya está. No está mal. <risa> Cualquiera habla después de este <risa> Bueno, yo la verdad es que empecé, empecé con, con ruso. Ese era mi primer idioma extranjero. Bueno, básicamente en un país socialista eres obligado ¿no? a, a estudiar ruso. Um, Yo me alegro de haberlo hecho entonces porque ahora las posibilidades de estudiar ruso en Eslovaquia son, son escasas. Entonces eh, estudié ocho años ruso, al final no, no lo pude usar, así que lo iba, lo iba perdiendo. Eh, español lo empecé bastante más tarde, con 17 años, lo justo para poder entrar en la universidad. De hecho, empecé con psicología inglés, luego me añadí español. Y, uh, básicamente, mmm, cuando llegué a España para estudiar uh, doctorado en el siglo pasado, en 1999, <risa> <risa> uh, empecé uh, con esta idea de, de estudiar francés en la Escuela de Idiomas. No sé por qué me dio por ahí, no tenía ni idea que iba a acabar <risa> uh, trabajando para la comisión, pero me vino muy bien a la hora de integrarme y, de hecho, Uh, cuando hacéis la entrevista uh, de, de selección vamos um, lo valoran bastante porque al final al cabo cuando recibís uh, vuestra ficha de trabajo hay notas que vienen en, en francés ¿no? todavía uh -huh. con lo cual y, y siempre si se pone a ahorrar algún dinero en nuestra formación uh -huh. lo, lo, lo agradece mucho pero quería mencionar bueno ahora mismo estoy uh, con los cursos de, de alemán porque porque resulta que alemán es, es un idioma muy importante de, de referencia para, para sí. nosotros uh, en nuestra presentación y habéis visto que, que podemos consultar uh, las traducciones paralelas de, sí. de 23 idiomas. Y uh, mis compañeros me dicen, bueno, ábrete el alemán. <risa> y digo, bueno, todavía tengo que esperar para abrirme <risa> el alemán, pero pero es un idioma más exacto. y Tal vez uh, un consejo que os podría servir mmm, para aprender, para orientaros un poco qué idioma aprender, aparte de los idiomas procedurales, ¿no? como sí. inglés, francés, alemán, eh, intentar aprender por lo menos uno de cada familia lingüística, porque eso para un traductor es esencial. Uh, yo entré con inglés y español, pero la verdad es que español, cuando recibo un original en inglés, español muchas veces no me sirve como lengua de referencia porque no tiene esas terminaciones tan exactas que tienen por ejemplo las lenguas eslavas entonces para los tractores eslavos o de lenguas eslavas digamos eh, sería mucho más útil una formación en um, yo que sé, lituano <ríe> podemos quedar aquí con inglés. <ríe> eh, entonces eh, pero por otro lado hacemos mucho francés, se hace español también Porque los traductores de los antiguos miembros, că, pentru tienen más experiencia también. Entonces pentru los pentru lados pentru că, pentru că, pentru că, pentru că, pentru că, pentru că, pentru că, pentru că, pentru I'm always, not always, but very often consulting the Bulgarian version, because I know Russian and I can read the written Bulgarian. Because uh, we have a language system, uh, syntaxes, which is different from uh, uh, Romanian or, or a German language system. And it really helps. Another piece of advice that I can give to you is study spanish study your own language this is crucial absolutely crucial more than other languages sí, en eso sí que nos insiste mucho los profesores en que tenemos que tener un buen conocimiento lo primero de nuestra lengua materna antes de aprender cualquier otro idioma o intentar traducir o interpretar Y ahora con respecto a la vida en Luxemburgo por ejemplo cómo es la, la vida y del traductor, bueno, los horarios y nos has hablado un poco. No sabía que existía la posibilidad del teletrabajo, que eso también resulta muy interesante y hoy en día realmente con las nuevas tecnologías es algo que se puede hacer fácilmente, pero no sabía que quedado en esa posibilidad. eso ¿Y cómo es la vida en Luxemburgo? o como por, Egel, por ejemplo, nos comentaba ayer cómo trabajaba en eso, en ámbitos multiculturales donde quizás el choque de culturas a veces hace que que sea un poco hay más hay malentendidos o... por sí, por la forma de ser de cada de cada uno. Uh -huh. Estás entre el sur y en los países del sur y del norte, haya más choque cultural. ¿Cómo es eso? Y aparte en Luxemburgo, un país donde hay tres idiomas oficiales. Nos contarnos un poco sobre vuestra vida ahí. <risa> bueno, eh, la vida, a ver, eh, empiezo por, por por el trabajo, ¿no? Eh, aparte de, de, de teletrabajo, tenemos también algo que se llama flexitime, eh, lo cual significa que, que si la carga laboral eh, se hace demasiado pesada, eh, hay una margen, digamos, si trabajas una hora y media más ese día, eso, eso se va acumulando y luego al final del mes te puedes coger eh, dos días máximo libres, eso también es importante. ¿no? Um, pero también hay que decir que, que somos un servicio mmm, siete días 24 horas entonces eh, a veces se trabaja los fines de semana cuando llega un documento importante estamos hablando de asuntos europeos, no entonces son son cosas de, de, de importancia política también uh, yo concre concretamente hago documentos de, de sanidad entonces Eh, un aspecto interesante de mi trabajo es que mm, si hay alguna epidemia, si hay algún, yo qué sé, algún incidente nuclear como la Fukushima, pues pasa por nuestras manos. Eso es bastante, bastante interesante, pero supone también esa flexibilidad. Disponible, sí. ¿Puede, ser, ¿Puede ocurrir que te llamen un fin de semana, un sábado un domingo y te digan es necesario que vengas? Eh, Antes um, teníamos un servicio de guardia. Ahora la cosa la verdad es, que es un poco ambigua, porque uh -huh. um, no se sabe muy bien. Creo que funciona de manera diferente en diferentes uh -huh. departamentos sí, ahora. Uh -huh. Pero um, un domingo no es normal. Pero sí, eh, ya me ha pasado varias veces que un sábado me han llamado o uh -huh. de un viernes a, traducir, a entregar un, un sábado. Pero normalmente son cosas que, que vienen durante la semana y hay que entregarlo el lunes, y uh -huh. no, no da tiempo, entonces sí. uh, bueno, eso laboralmente y en cuanto a, al choque de culturas, sabéis que tenemos ahí tres idiomas, francés, alemán, luxemburgués, um, y um, la sensac sensación de, de integración en el país, a mi opinión, tiene mucho que ver con el dominio de luxemburgués especialmente sí. los que vivimos fuera de, de la ciudad porque las actividades culturales es la etcétera lengua entre los ciudadanos normalmente se usa utilizan en luxemburgués eh, en la ciudad en las tiendas en las oficinas uh -huh. es, es el francés ah. pero en cuanto te muevas fuera de la ciudad es el luxemburgués uh -huh. y también si tienes uh, la familia pues uh, los niños van a, pueden ir a una pueden ir a una guardia europea o una luxemburguesa con lo cual Sí. Tenemos esa situación tan extraña de que tu hija te hable un idioma que sí, tú no, no dominas claro. que, que es un golpe fuerte para un sí. lingüista, pero es gracioso, ¿no? Como luego van mezclando idiomas uh -huh. y, y realmente, francamente, es, es muy interesante, ¿no? Y, y eso podría ser una razón para venir a, a Luxemburgo. Y no es, no es la misma situación que en Bélgica, ¿no? Donde uh -huh. el choque entre los idiomas, es mucho más fuerte. En Luxemburgo uh -huh. hay una convivencia muchísimo mejor, yo creo. Uh -huh. Estefan. Uh, bueno, siendo francés y siendo vecino, entonces no me siento tan lejos de mis raíces, porque Luxemburgo, donde trabajo y donde vivo, Está a unos 15 kilómetros de la frontera francesa, entonces, bueno, aunque vengo del sur de Francia, o sea, 800 kilómetros de Luxemburgo. Pero no, en Luxemburgo hay 500.000 habitantes y cuya mitad se compone de extranjeros, o extranjeros como nosotros, que, o expatriados, digamos, trabajando por instituciones internacionales, por empresas privadas. Uh, variadas uh, y también inmigrantes o hijos de inmigrantes que vinieron en los años pasados y, con, y siguen viniendo entonces hay una, una, un país de muchas nacionalidades de muchas lenguas muchas culturas y uno claro que es aconsejable manejar un poco de luxemburgués cuando bueno para todas las actividades uh, del cotidiano pero pero sabiendo francés también es importante porque es el idioma oficial digamos más eh, hablado además de luxemburgués y eh, bueno es eh, no es un entorno es un entorno multicultural pero uno se puede integrarse me parece eh, si, eh, nu no importa la nacionalidad la nacionalidad que tiene o la cultura sau la experiencia que tiene porque sunt tan diversas las culturas, las lenguas que hay siempre un hueco en que uh, meterse. Sí. <laughs> hay un I would say that really Luxembourg is the capital of tolerance of all kinds of languages. Minor languages like Lithuanian, and they, it's a capital of multilingualism. It's a, It might be a challenge, but it's always very rewarding. You meet people from all all countries. You, you know their cultures. You have possibility to know to to get to know a, a little bit more about the different cultures. It's a very big possibility. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, pues ha sido una entrevista que nos ha abierto todavía más los ojos desde el punto de vista de los idiomas, la cultura y el trabajo en las instituciones europeas y en Luxemburgo. Así que vamos a ir terminando. Muchas gracias a los tres por esta entrevista y también por haber estado con nosotros durante toda la semana. Sí, muchas gracias. Nosotros seguiremos aquí para otro programa la semana que viene. Así que nada, sin más dilación nos despedimos. Bueno, hasta, nos despedimos hasta la próxima. Adiós.